el filo te va a nacharlar escucharon zumbido serviría más si las tro Otro día Por Radio Universidad 11 y 16 en la República Argentina 5 grados, 6 décimos la temperatura En la ciudad eh, de Buenos Aires Acaba de terminar el acto De conmemoración de los 16 años Del atentado a la AMIA Y en esta radio de la Universidad de Buenos Aires También nos interesa Difundir, por supuesto Fundamentalmente, el conocimiento Por lo cual a partir de este y otros tantos viernes, vamos a poner en el aire alguna producción que ha estado a cargo de Victoria de, de victoria de Violeta, Vulcanue, ¿eh? y de Flor, Florencia Paradiso, vinculado con la educación sexual. Un tema que, a juicio de esta radio, es de central importancia. ¿Cómo les va? Sí, gracias, Chino. Bien. Eh, bien, muchas Florencia. gracias debutando Florencia. Debutando. Sí, un poco como vos decías, nos propusimos profundizar y, y traer en distintos viernes distintas personas que tuvieron que ver, bueno, con el tema general de la ley de la educación sexual y con una ley que se votó hace 6 hace 4 años en el 2006 que es la que dio lugar a lo que ahora ya está funcionando en el Ministerio de Educación, que es un Programa Nacional de Educación Sexual Integral. Pero que pues cuesta mucho terminar de implementar, ¿no? Claro, la misma ley tuvo idas y vueltas, tardó seis, seis, cuatro años ahora en empezar a implementarse y también vamos a ir analizando cuáles son los problemas actuales de, de que bueno, esto funcione. Bueno, vamos a la información porque no nos sobra el tiempo, desgraciadamente. Muy bien, vamos al aspecto más técnico de este Programa Nacional de Educación Sexual Integral, que es, eh, consiste en la ley 26.150 que fue sancionada el 4 de octubre del 2006 y bueno, básicamente lo que establece este programa de educación sexual es el derecho a recibir educación integral en los establecimientos educativos públicos ya sean estos de gestión estatal y privada de las jurisdicciones tanto nacional, provincial, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y también a nivel municipal Cuando nos referimos a este programa en su aspecto integral, estamos haciendo referencia a una articulación de aspectos tanto biológicos, psicológicos, como sociales, afectivos y éticos. Uh -huh. Esta ley lo que hace es crear un programa nacional de educación que eh, responde al cumplimiento de leyes que le preceden, como la creación de un Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación, ratificación de la Convención de Derechos del Niño y a la protección integral de los derechos de niños y adolescentes y a leyes de educación de la Nación. Los objetivos de este programa son el de incorporar la educación sexual integral dentro de propuestas educativas que están orientadas a los jóvenes, tanto desde lo que es el nivel inicial como hasta lo que es el nivel secundario. Para ello convocamos a eh, Silvia Gallego, que fue miembro informante en esta ley, que actualmente es, es directora del Banco de la Nación, pero que en ese momento fue senadora nacional por la provincia de La Pampa. Muy buenos días, Silvia Buen día, ¿cómo les va? Muy bien, muchas gracias por la atención de, de responder a esta ley que si bien tiene algunos años, eh, en la actualidad se intenta todavía que se ponga en práctica. Sí, eh, todas las leyes que tienen que ver con la educación sexual en nuestro país han tenido importantes dificultades para haber